す i に私が戻ってくることを知らないで e ださい。すぐに多くの人が来てくれることができます。私は何もなかった、私は終わったことを知らないでください。私は終わったことがあります。私は何もなか CADA DÍA SIGO m す。s LOCO SI あ i r す。私は死ぬことがあります。私は死ぬことがあります。私は死ぬことがあります。

Como un fucking terremoto. No sé si hay un porqué dentro de toda esa locura. Mi vida fue un pecado y tuve que estar a la altura. Todo llega a su tiempo y el tiempo siempre cura. Solo queda esperar mientras se banca la tortura. Y ahora quedo con la almohada conversando varias horas. No puedo analizar el porqué de tanta demora. Como si fuera poco tener que bancarme ahora. Con cargamento encima y la ciudad descontrolada. Mejor irá por todo antes que quedarme sin nada. Le dije un día a mi hermano y dejé todo en la jugada. Y ahora no tengo nada.

Solo tengo los recuerdos de lo que fue aquella mañanita cuando me amaba Siempre que me lo prendo estoy pensando en tu mirada Por eso cuando me hablan fumo y no respondo nada Contigo no hay manera de que pierda el horizonte Vaya a saber de d ó n d e saco esta pose adornada Vaya a saber de d ó n d e saco fuerza s pa seguir Vaya a saber de d ó n d e saco letra pa escribir Yo solo quiero dejar algo antes de morir Para que el mundo entienda por qué me tocó sufrir Mi familia está a la espera de que levante la copa y tanta gente

Yo no tengo respiro, la paciencia se me agota. Yo no quería la fama, yo amaba mi vida loca. Pero esto llego solo y me siento bendecido. Aunque más de una vez no tenga nadie al lado mío. Aunque en pleno verano yo siga sintiendo frío. Por todos esos miedos en los que yo desconfío. Quizá era buen momento ahora para confesarme y decir que con esto la verdad tengo bastante. Sigo con mi familia, con los mismos de antes. Solo le pido a Dios algún día poder cruzar. t e Mejor irá por todo antes que quedarme sin nada.